Hola. Bé, bona tarda A continuació passarem a la presentació i posterior debat del llibre No robaràs, nou quadern didàctic del col·lectiu Escola Lliure de Barcelona a càrrec de David Marín membre del col·lectiu i militant del moviment llibertari El col·lectiu d'educació crítica Escola Lliure de Barcelona neix amb l'objectiu de treballar per una renovació pedagògica que parteixi des de pressupostos crítics i desenvolupi en i per a la llibertat social. Per això, el col·lectiu es proposa treballar a l'àmbit educatiu, però amb la mirada posada en l'ampli projecte de transformació social que signifiqui el desenvolupament de l'individu en llibertat i igualtat. Entenen, per tant, l'educació com un espai necessari des del qual actuar, però sempre dins un procés transformador més ampli i profund. Aquest procés implica la resta d'àrees de la societat i té en la llibertat i la solidaritat els seus sessius principals. Per tant, el model educatiu en el qual s'inspira el col·lectiu Escola Lliure de Barcelona, tant en els seus mètodes com en els seus continguts, és aquell que integra pràctiques socials establertes des dels principis llibertaris i igualitaris. Volen, amb faure, provar amb fets que a una educació nova correspondrà un esser nou, ja que es necessita una societat en llibertat per a un autèntic ensenyament lliure. Per tant, cal educar el major nombre possible de persones dins de les pràctiques més lliures possibles, perquè siguin la base del futur de la societat llibertària. No robaràs es tracta d'una publicació pedagògica amb materials de pensament, debat i reflexió crítica del discurs economicista i del capitalisme que aquest legitima, tractant temes com el món de l'empresa i les relacions laborals, la propietat privada i la seva naturalització, la desigualtat de classe el poder de les multinacionals, el paper dels polítics en la gestació i legitimació del sistema capitalista acabant amb una reflexió amb les alternatives al model econòmic imperant. Bé, sinó més dilació, us deixo amb David amb la presentació de No es robaràs. Eh, Bé, bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Eh, antes que nada, pues agradecer a los organizadores su amable invitación que me permite estar aquí y a todas vosotras y vosotros por pues, vuestra asistencia. El colectivo Escuela Libre, como bien ha dicho el compañero, eh, somos un grupo de personas que nos preocupa tratar de difundir las ideas anarquistas, sobre todo también en el campo educativo. ...y pensamos que las escuelas libres no tienen muros... ...es decir, van mucho más allá de los centros cerrados... ...y pensamos que cualquier lugar en que haya gente... ...con ganas de compartir conocimiento... ...de plantearse cuestiones, de tener dudas... ...y de transformar la sociedad... ...es un buen espacio en el que... ...empezar a reflexionar sobre los que tenemos alrededor... ...en este sentido nosotros lo que nos proponemos... ...es ofrecer una serie de materiales... ...que ayuden a esta reflexión... ...y que provoquen este debate... Eh... <tose> Eh, hasta ahora eh, los números que tenemos, trabajamos en varias líneas, tenemos una página web que es eh, www.colectivoscolalibre.org en la cual os podéis descargar esto que tenemos aquí. Eh, los materiales que tenemos hasta ahora son varios, tenemos Vientos del Sur, en el que tratamos la cuestión del racismo, eh, Los Senderos de la Guerra, que hablamos del antimilitarismo, Horizonte de Libertad, eh, que planteamos una crítica de la sociedad represiva, Eh, más allá del Edén, que hablamos del ateísmo, de las, de las religiones y del pensamiento mágico. Y por último, Tierra de Nadie, donde recuperamos el ideal internacionalista que conlleva el anarquismo. El último que hemos sacado es Nordo Barás, que pretende ser sobre todo una reflexión sobre el sistema económico, sobre el economicismo. Y que también planteamos de una crítica a lo que... Galbraith, que es un economista libertar, eh, liberal norteamericano, liberal no libertario, desgraciadamente, eh, pero que tiene un par de conceptos interesantes. Uno de ellos es el de eh, pensamiento convencional, es decir, aquello que todos damos por sentado, que nos parece que es normal, que es común, y que en consecuencia pues aceptamos sin planteárnoslo. Eh, nosotros tratamos de desvelar un poco todas estas cuestiones y provocar el debate, como digo nor devada se plantea sobre cinco ejes que son los que de hecho estructuran las cinco unidades que en el libro el primer eje es lo que hacemos es cuestionar el discurso economicista eh, tanto en, en su línea ideológica con el liberalismo económico como en el discurso más académico sobre todo con la con el, economici el economicismo clásico eh, la segunda tratamos de despelar los pilares de la la trama económica... ...es decir... Eh, ...cómo funcionan las corporaciones... ...y sobre todo el papel de la tecnocracia... ...en las sociedades actuales... ...en el tercer eje... Eh, ...reflexionamos también sobre cómo y quién gestiona... ...este sistema... ...es decir, los partidos... ...y los sindicatos, entre otras cosas... Eh, ...luego lo desarrollaré más profundamente cada eje... ...y plantearé elementos para el debate... ¿eh? ...en el cual esperemos que participemos todos... ...el cuarto punto... Eh, trata sobre las consabidas diferencias geográficas y también sus similitudes. Hablamos del norte y el sur económicos. En este caso intentaremos tratarlo como un juego de espejos, en el cual el norte se refleja el sur y el sur en el norte. Y por último, pues queremos cerrar el, el libro o el cuaderno con una reflexión sobre las alternativas. De qué alternativas tenemos al sistema que sufrimos y cuáles a nosotros nos parece creíbles, aquellas que inciden en una profundización del pensamiento libertario que nos puedan llevar pues a, a las sociedades anarquistas en las que queremos vivir, y cuáles pues nos parecen una vía de escape o que incluso son fácilmente asimilables por el sistema y más bien sirven para mantenerlo. Eh, en este número hemos cambiado también eh, las estructuras del libro. En este caso lo que hemos hecho, hasta en los anteriores libros proponíamos unos ejercicios ...para que la gente que hiciera los talleres o en las aulas o en cualquier ámbito pues se pudiera trabajar eh, decidimos que no éramos quienes para promover o provocar o proponer ejercicios que eso cada cual ya se le ocurrirá lo que puede hacer con los materiales y ahora nos hemos limitado simplemente a proponer una serie de materiales que la gente ya pueda trabajar como buenamente quieren en base a su a su imaginación eh, entonces cada unidad eh, consta de un texto de elaboración propia en la cual hacemos un breve análisis de lo que vamos a atacar, del tema y además también desarrollamos un discurso crítico que para nada es neutral nosotros no creemos que haya ninguna enseñanza neutral o sea, la enseñanza estatal no es neutral y pensamos que la enseñanza anarquista tampoco puede ser neutral lo que no debe ser en todo caso es ni dogmática ni doctrinaria pero no neutral eh, a continuación pues proponeremos algún artículo periodístico que se pueda recoger pues, tanto en la web, en periódicos, en prensa y demás que pueda servir para la reflexión Eh, proponemos un ensayo bien de alguno de nuestros clásicos libertarios o bien de personas que han tocado el tema que planteamos aunque no sea desde de una perspectiva específicamente anarquista pero que puede ser una reflexión buena eh, jugamos con las imágenes en los libros proponemos un juego de dos imágenes por ejemplo como esta de aquí ...que puedan provocar una una reflexión sobre las mismas. O sea, qué nos dice cada imagen, qué nos parece, qué quiere decir, etc. Eh, también eh, aprovechamos para hacer un apartado de citas célebres o breves reflexiones... Eh, ...de personas pues que antes que nosotros han tocado este tema y demás... Estas reflexiones no tienen nada que ver con gente anarquista, por ejemplo, hasta hemos usado expresiones del mismo Hitler, cuando explica que detrás de, una, de toda economía tiene que haber un poder fuerte. Eh, también creemos importante eh, tocar la literatura. Eh, proponemos, eh, pues bien, sean novelas, obras de teatro, cuentos breves, etcétera del cual además se pueden sacar o extraer conclusiones sobre el tema a debatir. Eh, ...no nos olvidamos del cine... ...proponemos en cada serie una película... ...para un posterior debate... Eh, ...hay un compañerete que nos hace las viñetas... ...el humor nos parece muy importante... ...a veces entre nosotros discutimos... ...que es lo que más falta dentro de nuestro movimiento libertario... ...es el sentido común y sentido del humor... ...pues nosotros vamos a proponer un poquito de sentido del humor... ...ya que común no va a poder ser... Eh, ...por último hacemos... ...un pequeño... ...hola... ...hacemos un pequeño resumen... ...de lo que se ha adaptado en el tema... ...y proponemos para finalizar pues bien una poesía una poesía una letra de canción... Eh, ...la poesía va pues desde los clásicos nuestros del siglo de oro... ...hasta una letra del la de récord, por poner un ejemplo... Eh, ...lo que planteamos con esto... ...pues es también seguir una vieja tradición libertaria en la enseñanza... ...que es la educación integral... ...o sea, creemos que cualquier tema se debe atacar... ...atacar de todos los puntos de vista y desde de todo aquello que nos ayuda a desarrollarnos como seres humanos en este sentido pues no queremos denunciar a ninguna de las muchas cosas que nos pueden llevar a la reflexión bueno, ahora se si desarrolla un poquito más profundamente el libro eh, os explico también y os advierto que yo no soy un profesional de la charla, no soy un charlatán así pues me suelo digregar, eh, suelo vis visitar los hermosos cerros de Úbeda en fin, me puedo ir por ahí Eh, en cualquier momento que queráis pues me interrumpís, eh, el debate se puede dar después o durante la intervención a partir de aquí creo que me interesa más eh, compartir estos conocimientos, compartir estas experiencias que la mera presentación del libro en sí, que está concebido como una herramienta bueno vamos a ver eh, sobre el primer punto eh, claro, eh, lo que tratamos es de recuperar al viejo y bueno amigo Prudon sobre todo en su famosa y célebre frase de la propiedad es un robo. ¿Qué hicimos con que la propiedad es un robo? Bueno, eh, la mayoría de discursos economicistas, eh, lo que nunca se plantea es la alternativa a la propiedad. O sea, casi siempre pues estamos hablando pues de conseguir más o menos horas, conseguir más o menos salario, eh, me así. pero el hecho de que vivimos en un sistema que cada vez tiende más a su propia degradación, no tiende a... Eh, no tiende a cuestionarse. Por ejemplo, tan es así que incluso pues movimientos tan interesantes como el 15M, sus reivindicaciones, por ejemplo, al final eran casi pedir otra vez al Papa Estado que nos vuelva a acoger en su seno. Claro, el problema es que el Papa Estado ya no está para coger a nadie en su seno, porque además el sistema en el que el Papa Estado se fortalecía ha quebrado. Eh, cuando hablamos de que se transforma en una mentalidad Hablamos de que, por ejemplo, yo no sé, pero en los puestos de trabajo, en los bares, a mí me asombra mucho cuando se habla de fútbol, se eh, hablan de comprar y vender. Pues lo compramos o vendemos a tal jugador. Si no es productivo, si no consigue goles, lo echamos. Es decir, la misma gente que está siendo explotada acaba utilizando ese mismo discurso hegemónico para justificar su explotación. Entonces, pues claro, ven como algo natural que si, sí, claro, si al jugador del Barça que no produce, es decir, que no mete goles, se le puede echar, porque no se va a poder echar a él si no produce? Entonces, creo que al final el pensamiento económico se ha convertido insidiosamente en una ideología que la gente ha interiorizado, más allá de cifras y de discursos complicados. Eh, otra cuestión es cómo ha triunfado el liberalismo. Eh, ...sobre todo en el sentido este de que damos de como, del ser humano como recursos... ...o sea, nadie se asombra ni se echa las manos a la cabeza... ...cuando en la empera existe una cosa que se llama recursos humanos... como que recursos humanos? ...o sea, en los inicios del capitalismo un tal Kant, ...que no era para nada anarquista, pobrecito mío... A, ...advertía de tratar al ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio... ...pues el era un radical peligrosísimo... O sea, tenemos que empezar a pensar de que el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio. La ideología liberal nos ha acostumbrado a atomizar al ser humano y usarlo como un medio. Eh, otro problema también es cuando el discurso económico se convierte en el único discurso para analizar la realidad que nos rodea. Es decir, eh, por ejemplo, todo lo que sucede viene dado porque hay una crisis. O sea, no porque haya un sistema de opresión no porque la relación entre los seres humanos sea complicada no porque tal, es todo porque hay crisis claro, yo creo que ya hay que plantearse o cuestionarse la idea de crisis como excusa para nada es decir, lo que estamos es ante un sistema que aunque no puede mejorar y aunque funcionara óptimamente no lo haría sino para explotarnos o alienarnos mejor en consecuencia, el sistema no está en crisis los que estamos en crisis normalmente somos nosotros y nuestra capacidad de enfrentarnos a él Eh, la otra parte de, el, de esta unidad, que la unidad, como he dicho, consta de dos partes, eh, es sobre todo la, la mentira del discurso economicista, las grandes cifras, el perdernos en grandes en grandes frases o en frases esotéricas, que si el PIB, que si el PNB, que si el no sé qué. que si Yo creo que debemos tender a simplificar el, el discurso y que tenemos que aprender a desvelar las mentiras que nos esconden detrás de eso. O sea, cuando por ejemplo plantean la riqueza de un país basándose en el producto nacional bruto es una falacia de todas todas. Para empezar un país no puede tener riqueza, porque un país es una mentira. O sea en todo caso podemos tratar de analizar cómo viven las personas dentro de un territorio determinado y si la vida de estas personas es satisfactoria o no, si les sirve de algo o no, etcétera. Y eso tiene que ver poco con cis macroeconómicas sino como se sienten las personas y cómo nos sentimos todos entre nosotros relacionándonos eh, bueno eh, la segunda parte claro, hablamos de de que es lo que se me vuela el aire, esto sin chuleta es muy complicado ¿eh? <risa> <risa> <risa> <risa> esta es buena bueno <risa> no. bueno, en la segunda parte como digo, queríamos ver que son los grandes pilares del, del sistema económico ¿no? entonces nos llamaba la atención hablar tanto de las multinacionales eh, hoy en día pues a pesar de que nos venden la moto de la pequeña empresa y estas cosas eh, quien manda aquí son las grandes multinacionales, las empresas poderosas que son las que de hecho definen las políticas de los estados incluso o sea, eh, hay empresas que cuyo capital es mayor que el PIB de muchos países. Por ejemplo, hablando de cifras macroeconómicas que le gustan a ellos. Pero más allá de todo eso, lo que hayamos destacar, por ejemplo, es cómo algunos países o los habitantes de algunos países se identifican con el éxito de sus multinacionales. O sea, si, por ejemplo, pues... Eh, América es la General Motors o es la chispa de la Coca-Cola. Coca o... ...o por ejemplo... <risa> me <ha> ido? bueno <risa> ...o por ejemplo también como las personas... ...nos definimos por las marcas que, que vestimos... ...es decir, al final las empresas nos convierten... ...nos tratan de convertir en lo que somos... ...o sea, soy el tío de Knife frente al tío de Adidas... Eh, ...tiene parte que ver tal vez con volver a esta mentalización... ...es decir, a, a veces de en vez de ser quienes queremos ser... ...somos lo que tenemos... Eh, luego también eh, hablamos cuando hablamos de la tecnocracia también queremos romper un mito y aquí pues entraremos un poco eh, en debate con los partidarios de lo que se llama primitivismo o, o algo así eh, nosotros creemos que el capitalismo genera un mito que todos nos hemos creído que es que el capitalismo es igual a progreso y no es así es decir es al contrario, de hecho. Yo creo que o pensamos que el capitalismo lo que hace es cortar el progreso. ¿Por qué? Porque el capitalismo solo incentiviza eh, aquellas propuestas o aquellas tecnologías que sirven para un mayor control social, para una mayor explotación, etcétera Nosotros pensamos que en una sociedad libre basada en el bien común, eh, pues la libre imaginación de las personas, que además puedan unirse con otras para investigar lo que buenamente quieran, pues probablemente provocaría... Eh, un mayor avance incluso tecnológico por muy mal que esté la palabra que actualmente no somos capaces ni de concebir siquiera en este caso sí que queríamos romper con una lanza a favor del progreso tecnológico pero en contra de identificarlo con el capitalismo o sea, pensamos que es al contrario, que el capitalismo lo que hace es frenar en realidad el progreso tecnológico entendido como un beneficio para la humanidad ¿no? entendido como mayores formas de control y explotación eh, sigo sí, bueno. En la Uf. Si voy muy rápido Digo barbaridades o cualquier cosa Me lo a ver En la tercera parte Que además a nosotros es la que más nos ha gustado hacer eh, Hablamos de De los gestores del sistema eh, Lo tocamos en dos cepas el primero hablamos de sobre todo de la cuestión política, que decir, por ejemplo, pues de los partidos políticos, del solapamiento entre el mundo político y el sistema económico, de las famosas teorías de las puertas giratorias, es decir, pues Felipe González pasa a ser presidente del gobierno español a estar en el Consejo de, de Gas Natural, y así casi todos. Pero, claro, nosotros que queríamos plantear es que eso no nos sorprende, es decir, es lo normal porque están para eso, son gestores de un sistema entonces lo que tratamos también de criticar, que profundizamos en ello luego en la última unidad, es seguir dando su fe o la gente la fe en el sistema de elecciones o en el sistema de partidos políticos de hecho planteamos que los partidos políticos están hechos a imagen y semejanza de la economía capitalista o sea, en realidad son un producto que se venden mediante publicidad en este caso ideológica ...y cuyas monedas son los votos... que consigue más votos... ...es decir, que consigue más capital... ...tiene más capacidad de decisión y más poder... ...para gestionar su, sus posibilidades... ...y conseguir situaciones de privilegio... ...además todo, todo sistema político... ...se llame como se llame... ...y por muy asambleario que quiera parecer... Eh, ...siempre en última instancia... ...se basa en un sistema jerárquico... ...sistema jerárquico que además... Eh, ...elimina la libre decisión asamblearia... ...de abajo a arriba y que, cuyos mandatarios además están muy lejos pues del mandato imperativo y de la recusación inmediata que son hitos del movimiento libertario esto en cuanto a los partidos políticos luego hablamos de nuestros amigos los llamados sindicatos a mi molesta llamarlos sindicatos pero todavía no he encontrado cómo definirlos a ver si me ocurre llamarlos pseudosindicatos eh, esto nos molesta más porque es un ejemplo de cómo el capitalismo es capaz Eh, de, ...de adaptar aquello que lo confrontan... ...y utilizarlo para su propio beneficio. Los sindicatos nacen casi con el capitalismo... ...en una forma de explotación... ...cuando la explotación se hace cada vez más evidente... ...a principios del 19 ...básicamente la unión de los trabajadores... ...para reivindicar mejoras en situaciones... ...de extrema explotación... ...y poco a poco además pues se van cargando... ...de reflexión y de ideología... Eh, dentro de esta reflexiones de ideologías, pues, a, a lo largo del tiempo, eh, se dividen en dos situaciones. La una son los partidarios del autoritarismo, aquellos que piensan todavía que sea por una organización de arriba-abajo, estatal o paraestatal, se puede mejorar la condición del ser humano. Eh, hay exponentes como Blanqui, pero el mayor de ellos es Carlos Marx. Y el otro pues es la línea anti-autoritaria, aquellos que piensan que el poder es tan enemigo de la de la emancipación como la explotación y que de hecho piensan que sin ser la misma cosa el Estado y el Capital, sí que el uno apoya al otro entonces mantienen que hay que eliminar la, no solamente el Capital, sino la posibilidad de que nadie oprima a otro ser humano entonces apuestan pues, por una situación de federalismo, de abajo arriba de liberación, de asambleas abiertas, etcétera etcétera en la línea anti-autoritaria ambas líneas se encuentran en la primera internacional que desaparece eh... Bueno, como es una estrella muy amplia no la voy a comentar aquí pero si sí nos interesa saber en este sentido que a nivel de movimiento obrero en eh, la mayoría del mundo occidental eh, vence la línea autoritaria desafortunadamente que son los que además desarrollan tanto los partidos socialistas que caen los que acaban siendo gestores del capitalismo como sobre todo los sindicatos eh, claro ¿Cómo se manejan los sindicatos? Si los sindicatos son estructuras horizontales, de abajo arriba, que no participan en las, eh, en los órganos de poder de las empresas, en comités de empresas, etcétera eso es muy difícil de controlar. Pues afortunadamente, los cinco casos que conozco yo en el mundo occidental es el de la CNT en España. O sea, esto de sindicatos o de, de organizaciones sindicales acabaron integrándose en el sistema estatal. ¿Qué hace este sistema estatal? Pues hace ni más ni menos que hace la mismo que la democracia. Que es atomizar a los trabajadores, eh, impedirles eh, que tomen sus propias manos mediante decisiones comunes las soluciones colectivas a problemas colectivos que son los que tienen y además genera la figura de delegado sindical. La figura del delegado sindical es peligrosa sobre todo porque por muy buena gente que sea eh, acaba convirtiéndose en un experto. Es decir, es el tío que soluciona los problemas de los demás. Claro, si yo tengo alguien que me lo solucione los problemas, ya no claro me lo soluciono yo. Entonces, el problema es la delegación. Cuando es delegación, no para como portavocía, sino para olvidarme de mis problemas. Eh, a partir de aquí, yo creo que el sindicalismo pues se ha estructurado prácticamente... ...como una forma más de control de personal de las empresas. Sobre todo en las grandes empresas, pues forman casi parte del departamento de personal. O sea, pues se les ve junto en la Comisión de Seguridad y Higiene... ...reparación del folletito junto con el gerente haciendo las chartas en común dando juntos las, las charlas etcétera eh, además como digo impide la propia organización de los trabajadores and eh, aquí habrá compañeras y compañeros de cnt eh, saben que el principal problema que tiene la CNT para organizarse en una empresa es si esta empresa tiene comité de empresa la mayoría de las veces el comité de empresa está para atacar los intentos de organización de trabajadores, no solamente a nivel de decente, incluso a nivel asambleario o sea, cuando el boom del 15M yo es la empresa en la que trabajo, intenté montar asambleas y demás fue bien y demás y ahora acabamos haciéndola unos pocos fuera del trabajo porque los camaradas del comité se niegan taxativamente a que haya asamblea de trabajadores son de comisiones obreras en este caso eh, hacen su trabajo es normal ...están para eso... ...pero, claro, lo que sí queremos denunciar... ...es que son parte del problema, no son la solución... ...luego debatiremos si... ...o si queréis podemos hablarlo... ...si es, si hay posibilidad de haber otra... ...otra forma de hacer sindicalismo no... ...si esto es lo que hay... ...si se puede hacer este sindicalismo desde una perspectiva crítica, etcétera... ...eh, nosotros creemos que no... ...creemos que actualmente el sindicalismo... es ...desafortunadamente ha pasado a formar parte del control empresarial y que se deben partir, pues casi no es de cero sino casi es de menos uno o sea, de hecho, es tan lamentable que muchas veces cuando Intereconomía hablaba mal de los sindicatos pues sabía que darle la razón solo dándole la excepción diciendo, bueno, ahora hablas de la CNT a ver si es verdad que lo de los liberados lo es tal y cual pero eh, sí que es verdad que los sindicatos como los partidos políticos han pasado de ser una de las ramas de control del sistema capitalista Eh, en la cuarta unidad hablábamos, como iba a decir, de la, de la geografía económica, ¿no?, del norte y el sur. A la parte del norte, eh, un amiguete que tiene un sentido de humor muy espacial, eh, la tituló eh, del mono azul al, al simbio maestrado. Es decir, hemos pasado a hacer curritos de fábrica de mono azul, de, la, de los callos en la mano y esas cosas tan bonitas a hacer, pues, gente que parece que hemos... integrado nuestro espíritu la forma de la empresa. Que de, hemos dejado de ser trabajadores para ser colaboradores de la empresa. Eh, nos preocupa que la vaya que la empresa vaya bien. De hecho, hablamos de mi empresa. De, pero como tuya, el Macántaro. Que no tiene ni acciones. O sea, eh, claro, eh, lo que nos preocupa es esta mentalidad. Esta mentalidad de, de esclavo satisfecho. Entonces... ¿Qué ha sucedido? Que en, un, que en el mundo occidental, durante un periodo de tiempo relativamente muy limitado... ...o sea, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta prácticamente los años 70... ...de una problemática se está alargando casi hasta ahora... ...pues gracias a que se explotaba otras partes del mundo... ...los trabajadores pensaban que podían tener una serie de privilegios... ...y vivir de alguna de una forma como habían visto vivir a sus burgueses... ...entonces pues hay cuerditos que han ido al Caribe... ...hay cuerditos que tienen un telefonillo con un pantallón así de grande... O sea, todo es maravilloso, hay gorditos que tienen un coche, yo no entiendo mucho eso, pero se ve que es de una alta gama que no vea, etcétera Pero claro, todo eso no es gratis. Es decir, todo eso es gratis, gracias a un invento que se llama al crédito y a la explotación de otras partes del mundo. Porque nosotros partimos de la base de que el capitalismo es un juego de suma cero. Es decir, lo que se consigue de un lado porque se quita de otro. Independientemente de que crezca la productividad, etcétera etcétera. Eh, bueno, esta, esta mentalidad de simia me maestrado, como lo llamamos, eh, acarrea consecuencias. ¿Por qué? Porque impide la rebelión. Es decir, eh, no sé si lo habréis notado en vuestros de trabajo, pero yo creo que te muestra muchas cosas, eh, comisiones obreras y UGT no se atreven a convocar uno de esos ridículos paros de 24 horas otra vez, porque tienen que no les salga. O sea, tan tonto como eso. O sea, porque resulta que casi todo el mundo está endeudado, ha pagado las vacaciones a crédito, tiene una hipoteca del 15, no sé cuántos, y no se pueden permitir el lujo de perder el dinero de un día de huelga. Claro, eso es terrible. Eso quiere decir que estamos viendo cómo constantemente las personas que aún trabajamos, que además cada vez somos menos, vemos cómo se van recortando unos derechos que se han adquirido mediante... que eso otra cosa que olvidamos, los derechos que se adquirieron mediante la lucha. ¿Por no fue una concesión del capitalismo, no fue una concesión del Estado, no fue el Estado del bienestar que vino hacia nosotros. O sea, por poner una frase polémica, ¿no? O sea, normalmente se suele decir que el fascismo es la el último refugio del capitalismo. A mí me gusta decir que no. Que el último refugio del capitalismo es la república socialdemócrata de izquierda perfecta. Entonces trata de domar a los trabajadores. Lo que pasó aquí un poquito en la... En la, en la segunda república decir, el problema es que aquí hubo una organización que dijeron pues no nos convencís y seguimos tirando millas oye que hemos firmado aquí podéis ver en el local que he visto que lo tienen eh, un convenio colectivo del sector de la construcción por las 35 horas en 1936 ah bueno ya estoy contento no no que va nosotros vamos a seguir, nosotros lo hacemos porque tenemos más tiempo para seguir hombre pero que ahora la república que tal, que nos la suda que, que seguimos Claro, es un problema. Entonces, cuando ya no les queda más remedio, cuando el movimiento de los oprimidos, no solamente los obreros, los oprimidos en general, también hay oprimidos que no son trabajadores, hay que recordarlo, ni trabajadoras. El movimiento de los oprimidos es tan fuerte que no se ha dejado llevar por ninguno de estos cantos de sirena, es cuando entonces ya sí, se tienen que quitar la máscara y recudir la violencia. Y la violencia siempre es una moneda tirada al aire. pues salir cara o puedes salir cruz. Es muy complicado, hay muchas pérdidas con la violencia. Bueno, pues aquí lo que se hicieron fue que se en este en este estado, en este sistema de estado de bienestar, y los trabajadores nos acostumbramos pues a vivir, entre comillas, relativamente bien. Sí que es verdad que seguimos esclavizados durante ocho horas, que seguimos alienados, que no conocemos el producto de nuestro trabajo, todo eso es cierto. Pero nos entretienen, nos dan fútbol, nos dan cine, nos dan móviles, ya está. Y además hacen otra cosa más peligrosa, nos atomizan. Es decir, eh, vivimos aislados, no conocemos a nuestro vecino y, de hecho, por ejemplo, antes lo normal era que los habitantes de una misma población trabajaran en la fábrica de esa población. Ahora ya no. Ahora la gente hace kilómetros para ir al su centro de trabajo. Luego se van cada uno a su casa y ni siquiera comparten nada en común. Como no soy marxista, no soy determinista. O sea, eso condiciona, pero no determina. O sea, se pueden hacer cosas. En mi trabajo pues, intentamos cada dos viernes ir todos juntos a tomar algo y no sé qué... ...y hablar de lo más que está todo y generar lazos de, de convivencia que nos fortalezca... ...en caso de que haya expulsiones y más, de algo ha servido alguna vez... ...luego en el debate lo podemos hablar. Pero en fin, el problema que tenemos este es en cuanto al norte. Otra cuestión es el sur, el sur económico. El sur económico... Pues le ha tocado en la víctima con ejemplo el su económico tampoco nos definimos exactamente en el sur ...o sea por ejemplo pues Corea no está en el sur y te lo que sufren Hong Kong no está en el sur o todo el mercado asiático y no veas qué barbaridad eh, lo que sucede en el sur económico es que los grados de explotación han sido mayores los últimos el último siglo que tiene el occidente y eso pues ha provocado pues por ejemplo una gran ola de inmigraciones. Nosotros cuando hablamos del juego de espejos, hablamos de juego de espejos porque lo que pasa en el sur es lo que había pasado antes en el norte, ni más ni menos. Es decir, eh, la inhabilitación de la gente para decidir sobre sus propias vidas, la masificación y la explotación brutal, donde el ser humano es menos que un instrumento en el cual además prácticamente sobreviven a base de vender su fuerza de trabajo por salarios de miseria, de supervivencia algo que aquí, hoy por hoy ya todavía no es así, pero estamos en ello eso generó toda la pluralidad que le fue necesaria al capitalismo para mantener el nivel de vida que está en el Occidente y ¿Quién es culpable de todas estas partes del sur? Claro, normalmente a mí me asusta mucho los discursos del todos somos culpables todos los demás, porque cuando todos somos culpables la culpabilidad se diluye es aquello de... Oh, es que la continuación es cosa de todos. Tate. Tate es cosa de todos. La o sea, continuación viene dado porque hay un sistema específico de producción y distribución que provoca esto. A lo mejor si atacamos el sistema de distribución y producción, además, pero los que de este sistema de distribución, los que se aprovechan de demás, son este, este, este, este, este, que son de esta clase y tienen estas alternativas. Es decir, hay que saber distinguir muy bien eh, a quién benefician las cosas y a quién no. Hay que tener un poquillo de... <coughs> Y como decía Lorenzo, libertar, eh, Anselmo Lorenzo, un poquito de criterio, y si es criterio libertario, mejor. O sea, eh, podemos hablar de la responsabilidad de todos en tanto y en cuanto todos tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos y participar en ello. Pero culpabilizar o... y demás es más complicado. Bueno, pues en este sentido habría que hablar un poco de las élites de poder también en el, en el sur. ...es como... ...por ejemplo, pues a base de populismos y demás... ...se ha generado unos sistemas de explotación... ...es un caso que a nosotros nos duele un poco... ...porque un compañero tuvo la mala suerte de ir allí a visitarlo... ...es Cuba... O sea, este compañero, el vio, yo lo tengo que creer... ...eh, como en Cuba, pues estando él en una playa... ...con su compañera... ...paseaban dos ancianos... ...la policía enturumpió a los dos ancianos... ...y le explicó... ...que esa playa era privada, que era para los turistas... ...y obligó a irse, a los ancianos. Lo siguiente que vio en el paraíso socialista cubano... ...es la mendicidad de los niños que... ...constantemente groteaban para pedirles algo. Y aparte de eso, él no lo vivió... ...tampoco me lo ha contado... ...pero todos conocemos el turismo sexual... ...de las llamadas jineteras. Es decir, eh, como a través de populismo... Eh, ...lo que se consigue es primero... Eh, General, pues paraísos capitalistas para la explotación más descarnada y además eh, lo que me parece aún peor eh, matar la ilusión es decir tú no le abres a un cubano de la revolución claro, tú no le abres a dejar de revolución porque te van a mandar a a tomar por saco y bueno si la revolución es esto pues vamos a probarlo de Hitler entonces claro cuidado con esas cosas con los populismos, que en realidad eh, no parece que promuevan ninguna, ningún mayor grado de libertad, sino todo lo contrario. Eh, otra cuestión también es lo de la inmigración. Claro, eh, aquí un debate que tratamos de romper, nosotros el primer número hablamos más extensamente de la inmigración, pero lo que nos preocupa a nivel económico de la inmigración es este debate, bueno, esta ideología que se ha dado del inmigrante como enemigo. O sea, ni el inmigrante viene y abarata los salarios. Entonces, en consecuencia, el inmigrante es el que tiene la culpa de que haya tanto paro y demás. Que hay 6 millones de pagados en España y hay un millón de inmigrantes. ¡Oh, pues que echen al millón de inmigrantes! No es tan sencillo, es siempre. Hay que tener otra vez criterio, hay que saber discernir. que si los inmigrantes hacen algo tan común al género humano como es viajar traspasar fronteras lo de las fronteras es un invento político que también tocamos en otro tema <risa> eh, el inmigrante es una compañero o es un compañero ni más ni menos que viene a buscarse la vida pero sí que es cierto que provoca ciertas cosas por ejemplo eh, desde el poder su criminalización viene muy bien esta criminalización desde el poder del inmigrante porque ayuda a separar a los pobres ayuda a que los pobres se peguen entre sí en vez de identificar a un oponente común Y así pues en la mayoría de los casos eh, vemos como el norte pues está haciendo firmas por la libertad de no sé qué del pueblo venezolano mientras se niega por ejemplo a pagar la seguridad social a la cubana o a la peruana que tiene en casa para hacerle la limpieza. O sea será un hecho de hipocresía, o sea tenemos que empezar a pensar en el norte, en el sur y el sur y en el norte como conceptos parecidos. Eh, el último punto que nosotros proponemos es el de las alternativas o sea el punto normalmente que solemos generar más polémica siempre intentamos terminar eh, los cuadernos con bastante polémica a nosotros hay alternativas que no nos convencen desde una perspectiva anarquista nosotros nos definimos como anarquista y entonces en consecuencia lo que nos interesa son ¿quién era? Ah, no, ¿quién era? decía que prefería cambiar una sociedad de masas por una masa de sociedades ...pero lo que nos interesa es aquello que genera una masa de sociedades anarquistas... ...entonces hay alternativas que a nosotros nos parece que están muy lejos de eso... ...y que no solamente están muy lejos de eso sino que además nos alejan de su objetivo... ...que lo que hacen es generar nuevas cadenas... ...entonces por ejemplo nosotros hablamos dentro de... ...de un apartado que llamamos... <risa> ...Acción sin Ideas... ...de cómo la, hay gente que se aproveche de la buena voluntad... ...de las ganas de cambiar cosas... ...de las personas... ...y genera alternativas que en realidad no son tales... Eh, ...pues se nos ocurre por ejemplo desde pues de las ONGs... ...que pues en la mayoría de los casos... ...pues son nuevas formas de neocaritativismo... ...y cuando hablo de neocaritativismo... ...yo por ejemplo tengo muy presente una poesía de Alberto Bred... ...que a mí me, siempre me ha gustado mucho... ...eh... ...no lo voy a recitar... ...porque somos muy mal poeta... ...pero cuento de qué va... ...eh... ...está Bertro... ...dando una vuelta... ...y se encuentra... ...a un tipo... ...que está pidiendo dinero... ...para pagar un techo... ...para los mendigos... ...que están en la calle... ...tenso a Bertro Brecht... ...hace una narración... ...muy buena... ...explicando por qué... ...eso no va a cambiar el sistema... O sea, ...y por de hecho... ...eso incluso ayuda... ...a sostener al sistema... ...pero Bertro Brecht... ...acaba con una última estrofa... ...pues esta noche un domingo dormirá bajo techo hay un mendigo dormirá bajo techo es decir, si no olvidan ni obviar nunca eso o sea yo creo que no deben interesar las personas y las personas en el día al día porque si perdemos eso de vista pues vamos a... yo creo que nos deshumaniza eh, sí que conviene criticar estas cosas y saber que incluso cuando el mendigo duerme bajo el techo lo que estamos provocando es que sigan otros mil durmiendo fuera es decir, a ver si somos capaces de juntar las dos cosas habrá que ser imaginativos Eh, bueno, pues esto por ejemplo nos preocupa el neocarditativismo de las ONGs que lo que hacen es eh, poner parches al sistema eh, nosotros creo que el sistema está en una situación en la que ya no es susceptible de ponerle parches. pensamos que esto se acaba lo que se daba pensamos que cuando la gente está luchando por ejemplo para una mayor una mejor educación pública pues nos tememos que es una lucha que hay que tener y que hay que estar pero no engañarnos a nosotros mismos ...o sea, el Estado ya no tiene dinero... ...para mantener esa educación pública... Es ...que no hay, no existe ese dinero... ...o sea, ya sabemos... ...que si la corrupción, que si el no sé qué... ...y no sé cuánto... ...pero claro, es que a todos nosotros eso nos suena... ...a buscar cabezas de turcos... ...o sea, vivimos tan mal porque hay tantos corruptos... ...claro, me estás contando que si no hubiera corruptos... ...viviríamos bien, luego que el sistema funciona... ...da igual que haya corruptos... ...o sea, da corruptos porque como este es un país de pandereta... ...pues los pillan antes aquí nadie se conforma con lo que tienen pues van a por más pero el problema la gran tragedia es que vimos en un en un sistema que es depredador un sistema que se autodestruye que destruya a los demás y ese sistema no puede tener parches no puede tener parches porque como antes mantenía que era un sistema de, de suma cero cada parche que nosotros ponemos en un lugar del mundo eso es algo que pincha en otro ...así que las nociones neocarritivistas nos parecen un poquito fuera de lugar. Eh, luego están las alternativas, las, sobre todo nos preocupan mucho las alternativas que pretenden, como decía Lampedusa, cambiarlo todo para que nada cambie. Y en este caso, pues como nosotros vivimos en Cataluña, pues nos preocupa, ponemos mucho como ejemplo, la cuestión identitaria. ...es decir, en un mundo que... ...en el que el capitalismo está demostrando... ...que no sirve para conseguir, pues... ...unas condiciones de sociabilidad dignas... ...para todos los seres humanos y todas las personas... ...eh... ...hay gente que va con los mismos que le están explotando ...con los mismos que le están oprimiendo... ...con los mismos que están firmando sus deportes... ...hacer masivas manifestaciones... ...por tapitos de colores... ...claro, eso moviliza mucho... ...pero además generando... ...un discurso en el cual, si se consigue... ...en un local geográfico concreto una supuesta además esto hará que aquí se iba mejor que en cualquier otro sitio claro, lo de lo de socialismo en un solo país pues ya lo probó Stalin y le salió francamente mal eso para empezar y lo segundo, lo terriblemente egoísta que suena eso es decir, nosotros pensamos que la sociedad no tiene por qué tener límites y mucho menos fronteras y como he dicho, yo no quiero vivir bien en una burbuja Yo quiero me sentiría muy mal yo creo que, que la buena vida tiene que ser, formar parte de todos los seres humanos incluso animales y todo lo que nos rodea no nos sirve vivir bien en burbujas porque si no además la burbuja acabará siendo atacada lógicamente entonces nosotros pues proponemos una crítica sobre todo a, a las falsas ideas que no hacen más que, que desviar las cuestiones emancipadoras una es esto una es la lucha identitarias. Otra, por ejemplo, es eh, la reformulación de las luchas políticas, o sea, cuando hablan de regenerar la democracia. Claro, eh, nosotros... El otro día se me ocurrió una frase muy provocativa, cuando estaba con unos compañeros de mar, con esto de las urnas, en la libertad de mar. Las urnas son la esclavitud. <risa> Entonces, es Eh, no me acuerdo qué compañero que compañero en el siglo XIX cuando se en algunos de estas etapas revolucionarias a lo mejor en el 71 o en el 48, no sé cuál pero algo se iba a votar entonces, alguien, es que de verdad que me duele de no recordarlo eh, alguien dijo, pues ya hemos acabado en el momento en campo esto puesto una urna la revolución se ha acabado porque a partir de ahí la gente pensará que es libre simplemente porque ha depositado un papelito en la urna ...y dejará de preocuparse por los asuntos... ...es un poco lo que os explicaba antes... ...del profesional y del delegado sindical... ...es decir, que se consigue con las urnas? Eh, ...yo creo que la forma de tomar decisiones... ...es mediante el libre acuerdo en común... ...es decir, juntándose en lugares... ...tocando los temas que nos afectan... ...y tomar la decisión... ...y cuando esa decisión atañe a varios lugares... escoger pues coger, mandar un delegado con el mandato revocable... ...oye, que esto es lo que tienes que decir... ...y irrevocable en el momento en el que lleguen las actas... ...y no haya dicho lo que tenía que decir... ...que es decir, esto... este movimiento libertario clásico es como ha funcionado siempre... ...y ha funcionado así incluso a nivel internacional... ...es largo, o es tedioso, o es pesado... ...pero nadie dice que tengamos que tener prisas para hacer las cosas... ...eh... ...entonces bueno, estos que pretenden regenerar la democracia... ...en lo que están vendiendo es más de lo mismo... ...eh, con otra cara... ...es decir... Eh, a mí que una gente se plantea que es muy asamblearia y demás pero acepte por ejemplo pues participar en una cosa como el, el Parlamento Europeo donde para empezar no se decide nada y lo poco que se decide además es siempre a espalda de los ciudadanos pues no me parece no me parece ninguna alternativa es que de hecho no me parece ninguna alternativa ni siquiera en el Parlamento Nacional porque todo Parlamento en realidad no es más que la legislación del poder de decisión que entre todos y todas tenemos que tener entonces cualquier alternativa que no vaya a romper la falsa democracia eh, nos parece como mínimo poco viable y además pues es una forma terrible de perder el esfuerzo y de darle oxígenos a un sistema que si bien se acabará, no se quiere decir que se acabará y que se acabará el capitalismo sino que simplemente el capitalismo acabará adquiriendo otra faz, otra cara o sea la gente dice, no, oh, que bien que se acabará el capitalismo y vamos a vivir todos en libertad y que en con felicidad y demás no, no, no ...se acabará el capitalismo y probablemente esto sea... ...una guerra de todos contra todos... ...con un feudalismo tecnológico que no veas... ...o en el peor de los espectáculos... ...o sea, acabará el capitalismo... acabaremos en el barrio acuchillándonos unos a otros... ...por un pedazo de rata muerta... ...o sea, las sociedades que todos queremos tener... ...se conseguirán mediante el libre acuerdo... ...y la organización y el esfuerzo de todas y todos... ...pero no vendrá por sí sola... ...y eso hay que preparárselo... ...desde las bases y con el compromiso de todas y todas... ...y desde luego no se conseguirá mediante delegaciones participando en más de lo mismo ni generando nuevas fronteras ni, ni volviendo a ideas que ya son caducas y, obs y obsoletas estas son las alternativas que más o menos no nos están claro eh, somos anarquistas así que evidentemente hay una alternativa que nos convence <risa> eh, claro no te nos preocupa mucho el nihilismo el nihilismo es aquello que dice bueno eh, algunos autores eh, geniales que están pasados están de vuelta han pasado de vuelta dicen, bueno, pues como no hay nada que hacer, pues no hagamos nada. Entonces me dedico a criticarlo todo y a cargarme todo lo que veo. Y entonces estos pues tienen sus altavoces así, en, sobre todo en el movimiento libertario, y se dedican solo a cargárselo todo y ya está, ya no da la alternativa. Eh, yo pienso que sí, que, que tenemos alternativas, que las alternativas además, o sea, llevamos muchos años practicándolas. O sea, esto mismo ya es una alternativa o sea la capacidad de hacer algo en común porque nos interesa adquirir conocimiento porque nos interesa ver qué libros se publican porque queremos compartirlos entre todos pero es una alternativa del mundo en el que queremos vivir un mundo donde las iniciativas de cada uno podrían haberse apoyado por las de resto en común eh, bueno, cuando hicimos y queremos atacar el nihilismo eh, lo hacemos sobre todo porque una de las cosas que más nos preocupan es el, es es el escapismo o sea, y en que afirmo muchas veces se concreta en, por ejemplo, hostia, pues nos vamos, ocupamos un pueblo y vivimos en este pueblo de la forma anarquista que nosotros queremos. Estamos otra vez con la burbuja. O montamos una cooperativa, más burbuja. Es decir, eso solo lo concibimos nosotros dentro de un movimiento libertario más amplio. Eh, históricamente, por ejemplo, las cooperativas anarquistas de los años 20 y 30 se vienen, entre otras cosas, para cuando los obreros eran... ...deprimidos en sus puestos de trabajo normales... ...y puesto que no querían ser revolucionarios profesionales... ...como Lenin y otros, es decir, no vivían de la revolución... ...sino que vivían de su propio trabajo... ...pues se iban a trabajar las cooperativas... ...es decir, las cooperativas eran también una forma más de la existencia... ...pero no una forma de aislarse de la sociedad... ...y no una forma de generar burbujas aparte... ...en este sentido, por ejemplo... ...nos parece interesante... ...la propuesta de la cooperativa integral... ...pero aún así... ...y a pesar de que hemos hablado mucho con ellos no terminamos de verlo claro en tanto y cuento no seamos capaces de integrarlo todo en un movimiento de transformación social tal o sea, lo que fue por ejemplo en los años 2030 y 30, el movimiento libertario, donde todo estaba interrelacionado y todo servía entonces pues en ese sentido pues tampoco el escapismo nos parece una propuesta ¿cuáles son las soluciones que proponemos? bueno, para la solución que proponemos pues es casi tan vieja como el movimiento libertario como el anarquismo la solución que proponemos ...es generar procesos de lucha, procesos de combate... ...formas de organización que faltan desde abajo... ...que sean horizontales... ...en las que nadie lidere... ...o nadie se convierta en un líder permanente... ...y en la que el objetivo sea sobre todo... ...la libertad y la igualdad y la igualdad común... ...en este sentido pensamos que... ...la anarquía tiene mucho que decir... Pues ...de, de asambleas, de escalera ...de barrios, de ciudades... Eh, ...ateneos, escuelas libres... ...por ejemplo, las escuelas libres... Eh, claro, ...la escuela libre que todos tenemos en mente... de ...cuando hablamos de la perspectiva libertaria... ...es Paideia... Eh, ...hay compañeras compañera, en Barcelona... ...que están intentando montar otra escuela libre... Eh, ...yo discuto mucho el tema con ellos... ...porque nosotros mantenemos... Eh, ...que una escuela libre no tiene por qué ser algo... Con, ...con muros... ...o sea que la escuela libre se puede... ...generar casi en cualquier espacio de debate... Una la libre puede ser esto ahora mismo en el cual estamos transmitiendo una serie de informaciones, una serie de propuestas que podemos empezar a debatir y a partir de aquí salir con una serie de ideas que ponemos o no podemos poner en la práctica. Eh, de la misma forma, pues editoriales, etc. Eh, nosotros pensamos que eh, a pesar de que es muy complicado todo, a pesar de que hay ideologías hegemónicas, a pesar de que a veces cuando decimos cosas pues que la gente no quiere oír, ...claro, imaginaos con qué cara me miran a mí... ...cuando yo digo allí en Barcelona... ...que que me la retamplina su, su patria... ...ah, pero tú eres un españolista... ...oya, que yo tampoco, oiga... ...que es que no quiero tener patria... Que es que me preocupan mucho las patrias... Que es que creo que así no vamos a ningún lado... ...que yo lo quiero probar es esto otro... ...porque además es que aunque consiguiéramos la anarquía en Barcelona... ...no me serviría... ...o sea, yo no, yo no consumo la verdad anarquía en un solo lugar... ...de hecho es inconcebible... Entonces, a pesar de eso, yo creo que sí que podemos ser capaces de generar un discurso propio, de partir de iniciativas comunes y, de, sobre todo, pues de plantear una agenda que pueda llevar la emancipación en una claro, en una riqueza y, y de alternativas posibles que yo creo que son casi infinitas, dependiendo de nuestra capacidad de imaginación simplemente, teniendo como base simplemente el no explotar ni oprimir, el no querer mandar ni obedecer. Y bueno, si queréis empezamos el debate porque se me están acabando ya el documentos Si queréis. ¿Esto, esto se puede mover. Eh, ahora con la Espera, espera, espera. Que, que ahora tengo un un alambre. la pregunta.